a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es María Belén Rivas, trabajo en REC, Red Escuela Comunicación. Es un programa socioeducativo del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estoy aquí con Ligüen Fernández Miquel, que es docente de quinto grado A y B de la Escuela 6, Distrito Escolar 6, Guillermo Correa. Hoy nos juntamos porque vamos a llevar adelante... Nos juntamos es una manera de decir, ¿no? Esto es vía <risa> online. Porque vamos a llevar adelante un programa especial sobre la novela de Liliana Bodoc, El espejo africano. Pero ahora sí vamos a presentar a Ligwen. ¿Cómo estás Ligwen? Hola, Belén. Hola a todos y a todas. Yo estoy muy feliz de poder estar retomando las actividades con la radio escolar. Como dijiste vos, estuvimos leyendo la novela El espejo africano de Liliana Bodoc y también la versión teatral de esta historia. Qué bueno. Diwen, y, bueno, ¿y nos puedes contar un poquito sobre la vida de Liliana Bodoc? Algunos la conocemos y tuvimos la oportunidad de acceder a sus libros Pero por ahí hay muchos oyentes que no saben quién fue Liliana Bodoc Sí, cómo no Liliana Bodoc fue una escritora argentina eh, Nació en Santa Fe en 1958 Y publicó muchísimas obras de literatura infantil y juvenil Particularmente esta novela, El despejo africano Fue publicada en el año 2008 y recibió el premio Barco de Vapor. Eh, lamentablemente, Bodoc falleció hace poco, en el año 2018. Es verdad, sí. Y volviendo al espejo africano, vos nos podrías hacer como una breve síntesis, alguna reseña. ¿Quién fue o quién es el protagonista de esta novela? Sí, es una novela que se suele leer mucho en la escuela, porque uh -huh. está ambientada en un periodo que abarca desde unos años antes de la Revolución de Mayo... Hasta pocos años después de nuestra independencia eh, La autora utiliza un recurso muy interesante para contarnos esa parte de la historia Desde otro punto de vista El protagonista es un espejo, muy pequeño, pero muy especial también Que va pasando de mano en mano, como suele suceder con los objetos Y va atravesando continentes Hay un hilo conductor entre estos personajes que tiene que ver con la idea de libertad Diwen, ¿mira, ¿te parece que empecemos a escuchar los audios que enviaron los chicos y las chicas? ¿Y que nos cuentes un poquito cómo fue que trabajaron la novela? Sí, dale. Eh, antes de comenzar a, a escuchar, sí. les comento que los chicos y chicas fueron leyendo los capítulos. Los trabajamos y parte de ese trabajo consistió en la grabación de estos audios para responder algunas preguntas y consignas de escritura. Perfecto, entonces ya estamos comenzando... con este especial de eh, El Espejo Africano. Soy Atima y Mahoma. Cuando tenía tres años, me separaron de mis padres, unos cazadores. Me llevaron a América del Sur. Cuando me llevaron a América del Sur, un señor llamado Fontes y Cabrera con su esposa Me compraron para que sea la doncella de su hija Raquel. Cuando me llevaron a su casa, Raquel me prestaba sus juguetes y jugamos juntas. Crecimos juntas. Éramos como hermanas. Ella me enseñó a escribir, a leer y los números. Pero los problemas de la familia de Raquel eran económicos. Tuvieron que vender sus cosas y esclavos. A mí me vendieron. Agarré mi ropa y mi espejo. Con mi espejo me di cuenta que mi nombre era Atima y Mahoma y no era silencio. Sabemos que Atima y Mahoma es el personaje principal de la novela y en un momento ella es comprada por una familia de Buenos Aires. y se convierte en esclava de Raquel, que era otra niña de su edad. Estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Eh, estás en lo correcto, es así. Ambas se hacen muy amigas, hasta el punto que Raquel le compartía sus juguetes y ropas en desuso, lo cual no era nada común en el trato que recibían los esclavos en aquella época. Mm. Es más, tan amigas se hacen que Raquel insiste en enseñarle a leer y escribir, algo que no solo no era común, sino que estaba mal visto. Tanto insiste Raquel... que al final consigue que su padre le dé permiso de enseñarle a leer y escribir, aunque por supuesto en absoluto secreto. Hay un detalle muy particular en sí. este primer capítulo, que es que Atima y Mahoma, a los 12 años, según la costumbre de su aldea, podía elegir su nombre, porque hasta esa edad su nombre estaba compuesto por el nombre del padre y el nombre de la madre. Ajá. Además, al llegar a América, la familia que la compra, que eran los padres de Raquel, le cambian el nombre. La llaman silencio porque era la, la única niña del mercado que no emitía ningún sonido. Entonces, a lo largo de todo el capítulo, ella está tratando de recordar su verdadero nombre, cosa que consigue con la ayuda del espejo. Es verdad, y con respecto a este capítulo que vos estás mencionando ahora, ¿qué fue particularmente lo que trabajaron los chicos y las chicas? Bueno, en este capítulo la consigna para que pudieran luego grabar el audio fue que escribieran un mensaje de despedida entre estas dos amigas. Ellos podían elegir cuál de los dos personajes querían interpretar y después, teniendo en cuenta las vivencias de ambas, los intereses, los miedos, la esperanza, el futuro, mm. escribían el mensaje. Finalmente mandaban el audio leyéndolo. Bien, ¿te parece entonces que ahora escuchemos los audios que te llegaron y los compartimos? Dale. Ahí Dale. vamos. Hasta pronto Raquel Nos veremos cuando crezca Te voy a buscar Gracias por recordar mi nombre Enseñarme a escribir, a leer Y prestarme tus vestidos Te voy a extrañar Me acuerdo cuando íbamos al granero cu Cuando hacíamos pasteles Lo vendíamos a la gente Te voy a llevar en mi corazón Muchas gracias Raquel Si estás leyendo esto Es porque voy de camino a Menos Con mis nuevos hoy Estoy igual de triste como tú Pero sé que vendrás por mí algún día confío en tu palabra. Después de todo esto nos reencontraremos y estaremos juntas de nuevo. Espero que no te preocupes por mí. Estaré bien. Algún día escaparé y te encontraré. No es necesario llorar. Sé que esto cambiará. Esto ya pasó y es muy posible que nos encontremos de adulta. Así que por favor, no te olvides de mí y ya no me olvidaré. ¡Oh, a le <tose> Fui muy feliz contigo Me gustaría volver otra vez para verte Y que me sigas enseñando Chau, te quiero Maquel Te espero en Mendoza Como me lo prometiste Atima y Mauma Abrazos Olele Olele Bolivar Bocanayet Nos tenemos que despedir o Sé sea que es triste Bueno, para mí es para mí irme de acá Siempre los recordaré con mis hermanos Aprendí mucho con ustedes Y estoy feliz de eso Muchos bonitos recuerdos tendré Por favor, si tienen más esclavos no los traten mal Ellos son como nosotros Todos somos iguales y bueno. Me despido. Tenga mucha suerte. Adiós. Venga Venga quería despedirme de ti y decirte cuánto voy a extrañarte. Extrañar nuestros juegos en el campo, nuestras charlas y risas juntas. Lo que más triste me pone es que va a pasar mucho tiempo hasta que nuestra economía mejore y pueda volver a comprarte. Espero que la gente que te compró te trate bien. Firma Raquel. Oh, lele, molibama, casi. Alegra mucho haberte enseñado a leer y a escribir. Siempre estarán en mi recuerdo el día que en el granero armamos nuestras escuelas, los fardos de henos que hicimos como asientos. Estarás siempre presente. Fuiste mi amiga y compañera desde que llegaste a, mis, a mi hogar. Ojalá algún día nos volvamos a ver. Prometo buscarte y espero. Sinceramente, que encuentres tu felicidad. Me despido con un fuerte abrazo, mi querida Tima y Mahoma. Raquel. De Raquel para Tima y Mahoma. Querida Tima y Mahoma. Te echaré de menos. En tu viaje a Mendoza, quiero que te vaya muy bien y que encuentres a una familia que te trate bien como nosotros, que te den de comer y tengas con quien jugar y hablar. Atentamente, Raquel. Bocan, bocan, Gracias a los chicos y a las chicas que mandaron estos audios sobre la novela El espejo africano Ahora nos seguimos metiendo en esta hermosa novela y vamos a pasar a otro tema, ¿te parece, Ligüen? Dale Bueno, como sabemos, el espejo, el espejo objeto, cumple una función muy importante Me gustaría que nos cuentes algo sobre eso Sí, el espejo es el elemento que nos permite que la novela avance y se relacione con los diferentes personajes que van apareciendo Es por eso que le preguntamos a los chicos y chicas cuáles eran las búsquedas, las ataduras de algunos personajes y qué relación tenían con el espejo, si de alguna manera el espejo los ayudaba a resolver esa dificultad. ¿Te parece si los escuchamos? Sí, vamos a escuchar, a ver qué tienen para decirnos. de Mahoma, el inconveniente que tenía es que no podía recordar su nombre que le había puesto a sus padres. El espejo ayudó a recordar cuando reflejó en el pizarrón que estaba escrito Amo Amita, y al leer al revés lo descubrió. Su hija, Atima Silencio, estaba en búsqueda de su libertad. Cuando logró escapar, con el espejo pidió auxilio para salvar al hijo del amo que se había caído por buscarla y así logró conseguir su libertad. Esta situación silencio se la contó a San Martín. A San Martín el espejo le ayuda a tener a mensajeros que no se pierdan. Su mensajero lo usaba como salva conducto. Y a Dorel lo ayuda a conocer a otras personas y a ser más valiente. El espejo reflejó un violín que Dorel tocó haciendo hermosa música. En unos años él estaba tocando en teatro. ¡Qué interesante todo lo que nos están contando los chicos! ¡Qué buenos los audios que te mandaron! Vamos nuevamente con otra parte de la novela. Ahora voy a nombrar a Atima Silencio, que es la hija de Atima y Mahoma. Bien, ella en un momento de la novela se encuentra con un personaje muy importante de nuestra historia argentina y también sucede algo con ese espejo. Me gustaría que nos... Adelante, algo sobre esto. Atima Silencio se encuentra con San Martín y tienen una conversación muy importante. Es en ese momento en que ella le da el espejo a San Martín. Qué bueno. ¿Te parece si ahora escuchamos ese diálogo que tuvieron Atima Silencio y San Martín? Sí, perfecto. noche Por el campamento de Mendoza Con un soldado Y me encontré con una niña Y le pregunté a mis soldados ¿Quién es esta niña? Y me dijeron que estaba perdida Y necesitaba ayuda A lo que respondí A lo que yo respondí Se con las chicas Ellas sabrán cuidarla mejor que nosotros ¿No es así? Y me dijeron Sí señor La llevaron Pasaron los días Estaba haciendo los Preparativos para salir con todo el campamento a lo que un, una joven muchacha vino a saludarme a lo que respondí ¿Qué necesita? La chica me habló de su espejo y para que servía para la guerra y me lo dio mientras yo expliqué que era un salvoconducto y le firmé que lleve esta espeja sana y salvo <música> ¡Qué lindo narrado que está! ¡Qué bueno el trabajo que hicieron! ¡Está muy interesante! Hay otro tema importante en la novela, que atraviesa, digamos, toda la novela, que es la esclavitud. Y esto yo sé que los invitó a reflexionar mucho sobre esta temática que vos lo trabajaste también con los chicos y las chicas. Sí, así es Belén. La verdad que los chicos realizaron algunos comentarios y reflexiones sobre la esclavitud, Eh, muy interesantes que se pueden analizar en, en este tiempo actual uh -huh. y si te parece, las compartimos vamos, vamos, vamos a escuchar a ver qué es lo que tienen los chicos para decirnos Amarra, malaya, Amaní con té, A leche de coco Arrozca café Amarra, con té. A leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, no se olvide que... ...yo tengo la sangre igualita a usted. Los esclavos sufrían mucho. No comían, trabajaban día y noche. Se morían de frío. Les pagaban muy poco... Y pocos esclavos tenían amos buenos. Se compraban los esclavos, esa gente que traían de África. No los consideraban personas, los separaban de sus familias, los golpeaban, los traían en barcos donde venían en malas condiciones. Pobre gente, ellos eran personas. <risa> Vender a humanos está mal. Vender a personas para que hagan caseres del hogar, vender a personas como objetos, está mal. Da mucha penilla. Que están sin comida, sin dinero, sin casa. Y que no los quieran porque pensaban que no servían para nada. Nunca debió existir la esclavitud, eso está muy mal, porque todos deberían ser libres. Todos los de allá en ese tiempo deberían ser libres, no porque solamente sean de color, deberían de estar siendo esclavos. Es algo aberrante y fuera de lo que son los derechos humanos. Es terrible jugar por su color de piel y creer que por esa razón son inferiores. Cuando todos somos iguales porque tenemos los mismos derechos, principalmente al derecho de ser personas libres. Hoy en día no tendría que existir la, la esclavitud, pero hay cosas parecidas y muchos casos de discriminación y racismo. Todavía nos queda mucho por cambiar y respetar. Es muy feo que los secuestran para convertirlos... en esclavos porque los separan de sus familias y de sus padres con quienes fueron criados para ponerlos con otros adultos que no son sus padres A mí me parece injusto porque deberían ser libres nadie puede lastimar al otro ni privar su libertad Yo opino que cuando los esclavos escapaban, recibían castigos muy duros, como ser golpeados a veces hasta morir. Era una vida muy triste. Todos tenemos que ser libres de elegir y expresarnos. Nadie es más que el otro. Todos somos iguales, aunque algunos tengan más que el otro. Eso no da lugar a maltratar y a obligar a hacer cosas que no les gusta. Así que siempre hacer el bien y ayudar a las personas que menos tienen y necesitan para que el mundo sea cada vez mejor. Qué bueno todo lo que dijeron los chicos. La verdad que, sabes lo que me gusta de todo esto, Ligüen? Es que toman una posición muy clara con respecto ¿no? a la esclavitud, al racismo, a la libertad. La verdad que yo les quiero dar las gracias por todos estos audios que estuvieron mandando. De alguna manera nos da esperanza. A mí me encantaron los comentarios que escribieron en general. Son reflexiones muy necesarias donde plantean la importancia de la solidaridad y de la igualdad que muchas veces cuesta encontrar en la sociedad, aún en estos tiempos. Es verdad, es verdad, sí. Belén, sí. ¿sabías que esta historia fue llevada al teatro? Es Que algo sé, pero a media. Te cuento que el hijo de Liliana, la escritora, es actor y tiene una compañía de teatro. Y entre los dos, él con, con su madre, adaptaron la novela a una obra teatral. Eh, ¿Te parece que escuchemos qué tiene para decirnos Galileo respecto a eso? No, pero me reparece. La verdad que este programa especial del Espejo Africano, que cuente con la voz de Galileo, es así como un golazo. Sí, vamos a escuchar a ver qué es lo que nos dice Galileo. crecimiento muy grande, para nosotros y además mal hicimos un tiempo récord, porque nosotros a veces tardamos dos años y esta obra la ensayamos en seis meses. Antes hubo un trabajo previo con Liliana, que fue Liliana y yo sentarnos a adaptar la obra, ¿sí? a cambiar el texto de la novela que ustedes leyeron a un texto teatral, que se llama texto dramático, ¿sí? que es distinto de la novela porque es está pensado para hacerlo en un escenario, no para leerlo en un libro, necesariamente. Yo le hablé y, bueno, ella estaba feliz. Eh, Lili le encantaba el, nuestro trabajo y siempre nos ayudó. Y ella siempre escribió eh, las adaptaciones para nosotros, con esa presencia y con esa pluma, ¿no? Con esa gran escritora que fue. Entonces nos sentamos con Lili ella vivía en el, en el Trapiche, en un pueblito que queda en la provincia de San Luis, que es un pueblito muy chiquitito. Y bueno, yo viajé y nos sentamos y empezamos a pensar cómo se podía adaptar y ahí surgieron estas dos ideas. Una, era ordenar el tiempo de la, de la historia para que sea más clara, ¿sí? porque si no era un poco confusa. Porque uno en el libro puede volver la página atrás y decir a ver qué año era... ¡Ah! Pero en la obra no puedes volver la página atrás. Eh, ponerle el protagonismo de la, de la historia al espejo y que fuera el mismo espejo el que contaba su historia. Que en la novela vieron que no es así. Hay alguien que nos cuenta la historia. No sabemos quién es. Liliana. Qué lindo todo lo que cuenta Galileo. Qué interesante, ¿no? como él fue explicando ese proceso, ¿no? De adaptar una novela que escribió su madre y poder adaptarla a una obra de teatro. Sí, y también se puede convertir en un radioteatro. El radioteatro... Uh -huh. te cuento, les cuento a los oyentes también, es cuando los actores y actrices representan una obra de teatro pero a través de la radio, que no se ve. En ese caso es necesario que haya un locutor o una locutora que presente a los personajes, que describa la escena, y por supuesto también que haya un buen acompañamiento musical y efectos de sonido, que ayudan a que los y las oyentes puedan imaginarse la escena. Si te parece, ahora podemos escuchar unas escenas que grabaron los chicos leyendo la obra Yo el espejo africano. Me parece buenísimo rescatar ese género. Escuchemos entonces a ver qué fue lo que prepararon los chicos. de no acompañarla si no tuviésemos órdenes de cargar solo niños te llevaríamos con nosotros mm, eres linda mona <risa> quieres darle esta chuchería a tu hija y como me lo recompensarás, negra basta no hay tiempo para juegos yo me encargaré de que lo lleve consigo agradece hoy me levanté con dios ...como viajé colgada al cuello de una niña. Ella y yo éramos prisioneros. ¿A dónde nos llevaban? ¿Y para qué? A ti mi mamá se sujetó fuerte contra el techo. Todavía puedo sentir el golpe, el golpe de su corazón... ...tan parecido a los tambores de la aldea. El barco en el que nos llevaban con otros cientos de esclavos... ...cruzó el ancho mar hasta llegar a una tierra... Donde la gente compraba gente. Vean la fuerza de este jovencito. Vean el porte. Aquí, aquí. Los dientes de esta niña lo dicen todo. Sana, fuerte y a un buen precio. Mira usted a esa niña. La mujer se acerca a la niña y le sonríe. A Timmy Mahoma la mira con seriedad. Tengo que comprarla, no es necesaria ahora. Es verdad, pero mire sus ojos. Mujer, he dicho que no, no nos hace falta. Claro que nos hace falta. Esta niña debe tener la edad de nuestra Raquel. ¿No cree usted que podría ser su doncella personal? ¿No sería un obsequio encantador para nuestra Raquel? Bueno, si lo vemos de esa manera... ¿Qué llevas ahí? ¡Ay, vaya su carácter! Parece un cachorro de casa. Me gusta que se ve fuerte, saludable. Raquel estará feliz de tener con qué entretenerse. Querida, si piden un precio razonable, la compraremos. La señora Fonteso y Cabrera sonríe y abraza a su esposo. El señor Fonteso y Cabrera la aparta suavemente y va a hablar con el negrero. La señora Fonteso y Cabrera queda sola frente a Tima y Mahoma y le habla. ¿Tenés suerte de que te hayamos elegido nosotros? ¿Van que yo lo haya convencido? Raquel estará encantada con, la, con esta sorpresa. ¿Tenés nombre? Que si tienes nombre, ¿cómo te llamas? Bueno, entonces voy a tener que ponerte un nombre. Ya sé, como no hablas te llamaré Silencio. ¿Te gusta? Bien podría decirse que Silencio fue afortunada al matrimonio Fontenso y Cabrera. Tenía una sola hija, Raquel, y Silencio fue destinada a ser su doncella. Recibió buena comida y buen trato. Las dos niñas, la blanca y la negra, la libre y la esclava, pasaban mucho tiempo juntas. Raquel le daba silencio a algunos de sus juguetes en desuso y compartía sus dulces. De vez en cuando, si a Raquel... de lo día a la panza o tenía catarros se acostaba sobre sus pies para mantener el calor de su amita enferma algunas tardes se escondían juntas en el granero y Raquel jugaba a ser maestra y le enseñaba a Atima y Mahoma las letras soñando con que alguna vez podrían leer juntas maravillosas historias tenés suerte de que te hayamos elegido nosotros va de que yo lo haya convencido Raquel estará encantada con esta sorpresa. ¿Tenés nombre? A ti mi mamá la miran en silencio y la señora Fonteso vuelve a hablarle. que Si tenés nombre. ¿Cómo te llamas. A ti mi mamá no responde. Bueno, entonces voy a tener que ponerte un nombre. Ya sé, como no hablas, te llamaremos Silencio. ¿Te gusta? Podría decirse que Silencio fue afortunada.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 Quebrada noche. Mientras los hombres gritan y persiguen a Atima y Mahoma, la muchacha sube con grandes dificultades por la alta ladera. Atima y Mahoma comenzó a trepar por la quebrada, agarrándose de las salientes, con la esperanza de que la otra ladera la pusiera a salvo de sus cazadores. La quebrada era muy alta. Y escarpada. Pero ella no miró hacia atrás. ¡Fuga, fuga! Trepó Atima y Mahoma. Ya casi llegaba a la cima. Pero cuando estuvo allí, quedó paralizada. La otra ladera era una pared vertical. Imposible de descender. Ella no era pájaro para volar. ni culebra para abastrarse. Era una esclava prófuga que cuando intentó volver sobre su camino vio a la muerte con sombrero de paja mirándola desde abajo. ¡Ahí estás, negra! ¡Voy a buscarte! El hijo del amo solo no veía. Sus piernas eran fuertes, Su Botas de cuero podían mucho más que unas sandalias de cuerda. Sus brazos estaban bien alimentados, así que subió confiado mirando el terror de la esclava atrapada entre él y un precipicio. Pero los pies del hijo del amo se apoyaron en la boca equivocada. Se desprendió la boca y arrastró otra boca, que arrastró a otra boca. El cuerpo del hijo mayor del amo dio tumbos secos mientras caía sin sombrero ni sonrisa. Yacía boca viva con los ojos pálidos. ¡Ayuda! No puedo moverme. Ayúdame, ayúdame y mi padre te dará la libertad. ¡Ayúdame! Te prometo que mi padre... No se preocupe, mi espejo hará señales de luces. Amito, guiaré hasta aquí a sus hombres y usted se va a sanar. Qué lindo, quedé sorprendida, ¿Cuánta, cuánta creatividad le pusieron a ese radioteatro, a esas escenas. Realmente te felicito, Ligüen, por todo tu trabajo que hiciste con los chicos y con las chicas. Muchas gracias, Belén. Sí, a mí me pareció muy emocionante, me encanta el radioteatro, y a partir de un video muy corto, ellos pudieron ver un poquitito, de lo que es y cómo se graba un radioteatro, y armaron esto que para mí es maravilloso, me, me gusta mucho. Y es la primera vez que lograron, aparte, realizar un trabajo en grupo, de forma totalmente autónoma, porque fueron ellos y ellas... quienes se las ingeniaron para coordinar cómo grabar entre varios una misma escena. Algunos, te cuento, hasta sí. añadieron efectos de sonido, te escuchó? habrás dado cuenta. Sí, sí, la verdad que los refelicito, nos felicito por llevar adelante este programa especial, que son tiempos donde también lo inédito y lo nuevo hace que nosotros vayamos como buscándole la vuelta y la verdad que el compromiso y el entusiasmo que pusieron los chicos y las chicas hizo posible este primer programa, que ahora sí está llegando como a su final, Pero que bueno, que nos invita y nos dan ganas de que haya un segundo programa especial, y me gusta eso del radioteatro. Sé que algo tenés pensado para un segundo momento. Se está cocinando, sí, sí, se está cocinando algo sí. para el próximo especial. Así que los dejamos con la intriga y con las ganas. Ahora sí, nos vamos despidiendo, ¿te parece Ligüen? Dale, yo te aprovecho sí. para darte las gracias a vos, Belén, y a todos los profes del programa REC. que logran llevar a cabo este proyecto tan maravilloso. Qué bueno, sí, nos despedimos y entonces agradecemos a REC, que es Red Escuela Comunicación, y especialmente a la Escuela 6 del Distrito Escolar 6 Guillermo Correa, y a los alumnos y alumnas de quinto grado A y B. Les mandamos un beso grande a todos ellos, a sus familias, y en breve nos volvemos a encontrar acá. Hasta la próxima. Hasta la próxima.